Muy buenas tardes, 16 horas 10 minutos, esta es una edición especial de las noticias a media tarde en la 36, como ustedes de alguna manera eh, comprenden con la música que abrió este espacio que habitualmente está a cargo de nuestro compañero Fabricio Acosta, que eh, digamos en el comienzo va a estar con ustedes nuevamente esta noche, eh, luego de la edición nocturna de La Quiñela, como ocurre, Cada jueves, debido a nuestra programación, Fabricio estará, como siempre, eh, en el tramo final de cada jornada, actualizando otras informaciones destacadas. Estamos con 17 grados cuatro décimas en nuestra capital en este momento, 37 el porcentaje de humedad, 15 kilómetros de visibilidad, con cielo algo nuboso y nuboso, pero con el sol como protagonista desde hace varias horas, por suerte, y que acompañó esta jornada especial que hemos vivido, sobre todo en la tarde de, de Montevideo, en la sede de la Corte Electoral, en la calle Ituzaingó, de la Ciudad Vieja, Casi Rincón, donde finalmente, sobre las 14 horas, como se había anunciado, se concretó la entrega de la papeleta ...por parte de las organizaciones que están impulsando un plebiscito... ...por la seguridad social para que esté a consideración de la ciudadanía... Eh, ...una propuesta en el día de la elección nacional... ...en el último domingo de octubre de 2024. Eh, en ese sentido se congregaron representantes de diversos sindicatos... ...comisiones barriales del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social... ...y representantes también de algunos sectores políticos... ...que han acompañado desde el principio esta propuesta... ...concretamente vimos a Eduardo Rubio... ...del 26 de marzo Unidad Popular... ...y Gonzalo Abella también integrante de esta fuerza de izquierda... ...esto es a nivel de eh, presencias políticas... ...los que pudimos ver nosotros... ...en la concentración en la cuadra frente a la sede de la Corte Electoral no vimos otra presencia política o política partidaria, podríamos decir, como decíamos, dirigentes de sindicatos, representantes de diversos sindicatos eh, y también de comisiones barriales del monte con mucha alegría, con sus banderas, con carteles y también integrantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. En un rato ustedes podrán ver imágenes de esto en las redes sociales, de la 36 en Twitter, en Facebook, en Instagram. En, a nivel de declaraciones, eh, fueron consultados por la prensa cuando arribaron Natalí Barbé, eh, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y Marcelo Abdala, presidente del PIT-NT, quienes con eh, Karina Sosa, la presidenta de ATCS, luego fueron quienes realizaron la entrega de la propuesta de papeleta en las oficinas de la Corte Electoral. También estuvo en las afueras de la Corte el eh, ministro de ese organismo, José Corseñac, que estuvo dialogando con la prensa, ratificando los aspectos eh, formales que van a tener lugar en este proceso que se inició hoy con la entrega de la papeleta, también lo vamos a escuchar a ellos eh, más adelante. Vamos, si les parece, eh, que estamos con Gonzalo y Isasmendi en los controles allá en Estudios. Vamos a escuchar en primer término precisamente el diálogo que mantuvieron con la prensa Nathalie Barbé de APSS y eh, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Finalmente, bueno, fue un largo proceso hoy vamos a ingresar en la corte justamente para para la evaluación para que seguramente en una semana menos de 10 días nos la devuelvan y empezar con con con lo mejor de esto no que es salir a la calle a, a juntar las firmas para que luego nuestra población pueda decidir ante esta propuesta que estamos haciendo desde el Piznet tan importante como es recuperar nuestra seguridad social sacando la privatización el lucro eh, dejar que los jubilados en nuestro país puedan acceder a una jubilación a los 60 años en un país donde el trabajo escasea para los mayores de 50 y poder eh, una vez eh, en nuestra historia dar un aumento a los pasivos a los jubilados y pensionistas que hoy son más de medio millón eh, que tienen que sobrevivir con menos del mínimo nacional que de repente tienen que elegir entre almorzar o cenar que puedan tener un aumento digno para eh, justamente en la última etapa de su vida o mientras están pasando ...por un momento de vulnerabilidad, como son las pensiones a la invalidez... ...o la jubilación a la invalidez, puedan tener un ingreso digno... o para poder cubrir esa etapa. Abdalia, se reitera, se habla de que es una expropiación... ...que se va a hacer al ahorro de los trabajadores. Bueno, nosotros ya tuvimos en esta materia dos grandes expropiaciones. La primera de las AFAP, que obligaron a la gente a un ahorro forzoso... ...que no está a libre disposición de los trabajadores. Y la segunda es la ley 20.130 que depositó todo el peso del ajuste en la población trabajadora organizando una transferencia de alrededor de 2.000 millones de dólares desde el trabajo al capital eh, con esta reforma jubilatoria que hizo el Poder Ejecutivo. Por tanto, es al contrario. En la papeleta que aquí se va a presentar están garantizados todos los derechos de todos los trabajadores, incluyendo aquellos que han quedado Eh, de manera forzosa adentro de las afaps La eliminación bueno, del ahorro individual. En el posible eh, factor regresivo de esta reforma, teniendo en cuenta que también afecta el salario eh, mínimo y que podría, digamos, hacerlo a la baja, posibles eh, juicios al Estado justamente por el tema de las AFAPs, ¿cómo se se trabaja en la previa todo eso? Bueno, nosotros siempre estamos sumamente atentos en que las medidas de políticas públicas, y eso incluye también las recomendaciones nuestras de políticas públicas, sean al revés, progresivas. A todo aquel que esté preocupado por la progresividad de las actividades, que recuerde que durante este modelo de la desigualdad que está vigente, creció el Producto Bruto Interno, se achicó la masa salarial, eh, creció la pobreza. Y la gente que pudo capturar las mayores conquistas de ese crecimiento del Producto Bruto Interno logró depositar en el sistema financiero 10.000 millones de dólares en el sistema financiero nacional y otros 10.000 en el sistema financiero del exterior. Entonces, cuando se habla de los impactos en la equidad, no hay que mirar tan siquiera a la población trabajadora. Hay que mirar arriba, hay que mirar al gran capital. Desde esa perspectiva, a nosotros no, antes, nos parece pero... que este, este emprendimiento... Eh, que tiene que ver con establecer una jubilación mínima, igual al salario mínimo, establecer la edad de jubilarse a los 60 años, y además eliminar el lucro financiero de la seguridad social, es absolutamente... Este, igualitario, no solamente equitativo sino igualitario. Desde el frente amplio se habla de un error eh, y desde el gobierno se habla de que si esto se llevara adelante eh, impactaría muy negativamente y de hecho haría insostenible la seguridad social. Ante claro. estas dos perspectivas, ¿cómo eh, evalúan ustedes? ¿Puede haber algo en lo cual eh, se esté errando o que no se haya meditado lo suficiente? Bueno, es natural que el gobierno que impulsó esta reforma <risa> tan negativa para la población trabajadora, está en contra de esta iniciativa, es absolutamente normal. Al final de cuentas la que va a resolver es la ciudadanía, porque nosotros vamos a salir a recolectar las firmas y si conseguimos las firmas equivalentes por arriba del 10% del padrón electoral, es la ciudadanía el último domingo de octubre la que va a decidir. Y el Frente Amplio, ¿cree usted que está siendo quizás este eh, muy meticuloso porque están las elecciones metidas en el medio? ¿Cuál es un poco eh, la visión que se tiene desde el pit sí, la... Yo respondo por el pit eso deberías preguntárselo a la gente que actúa en el Frente Amplio. Oye, Ahora Estamos gente? en vivo para tener diálogo. La consulta sobre distintos reclamos que se han hecho, mismo dentro del Frente Amplio sobre este tema, es que es bastante perjudicial y que puede llevar adelante eh, a juicios contra el Estado. El PCHNT, ¿cómo preparó esto? ¿Quién va a llevar adelante, por ejemplo, la eliminación del ahorro individual? Eh, las preguntas al Frente Amplio tú se las debes hacer al Frente Amplio. Nosotros respondemos por el movimiento sindical. La papeleta da absoluta garantía de que va a estar este, establecida toda la trazabilidad del ahorro individual de los trabajadores que se elimina junto con la SAFAP y que nadie va a ver deteriorados sus derechos. ¿Quién hace la trazabilidad? Eh, en la papeleta que vamos a presentar se le encomienda al Banco de Previsión Social que arme una comisión para que estudie la transición y además establece un fideicomiso que luego debe ser este, reglamentado por ley, que da todas las garantías para todo el mundo. Se habla de posibles problemas jurídicos eh, y de posibles juicios contra el Estado. ¿Qué dicen? Eh, en el derecho de una sociedad dividida en clases, nunca hay una sola biblioteca jurídica. Y esto fue absolutamente estudiado, digamos, por juristas de alto talante. Por tanto, es... No, es... Digamos, en la democracia posible que hayan distintas opiniones, nosotros estamos convencidos en en no, la nuestra, ¿no? El propio AEBU había emitido un comunicado eh, y decía que eh, no no se cumplía, que no se había hecho un análisis concreto. Nos movemos con la democracia sindical en la cual... Todas nuestras compañeras y compañeros, lo digo, desde la más amplia fraternidad, tienen derecho a establecer los puntos de vista que tienen. Resuelto un asunto, todos a una, como es característica del movimiento ahora obrero. Les agradecemos porque tenemos que ir a... Papeleta. ¿Cómo viene el proceso de recolección de firmas, eh, los tiempos que manejan? Entregamos ahora mismo la papeleta aquí, uh -huh. luego nos devuelven comentarios que son estrictamente formales y devueltos esos comentarios, arranca, digamos, la, la recolección de firmas. Esperemos que que la corte electoral sea rápida en en responder qué gremios están acompañando hoy la entrega eh, todo el pisenet y además este fuga aquí está gustavo gonzález y seguramente el lunes se pronuncia la feu en noviembre probablemente haya un pronunciamiento de onaspu es decir prácticamente las distintas organizaciones se van se van adhiriendo digamos a esta perspectiva hay una muchas fecha gracias. perspectiva de salida otras no firmas no eso depende de la corte electoral Bien. muchas gracias Este el clima que se vivía, la declaración inicial de Nathalie Barbé, al comienzo de Marcelo Abdala, Barbé de ATCS, Marcelo Abdala, presidente del pit en el diálogo con la prensa, y luego se dirigieron a la sede de la Corte, no fue muy larga la reunión eh, donde recibieron, y vamos a escuchar lo que decía previamente a este encuentro el ministro de la Corte Electoral, en diálogo con la prensa, José Ignacio Corseniak, a propósito de cómo sigue este proceso legal. La papeleta en realidad viene aquí para que este, la corte se pronuncie solo en el sentido de si está bien este, el, el, estructurada para para que recoja las adhesiones para una iniciativa popular de reforma constitucional. ¿Qué tiempo hay para validar esa papeleta? No hay tiempo y, y en realidad el tiempo marcado por el artículo 331 de la Constitución en la letra A es que seis meses antes de de, de la siguiente elección hay que presentar por lo menos un 10% de adhesiones a la iniciativa de reforma constitucional, 10% de los ciudadanos inscritos en el registro cívico nacional. ¿Allí se entregan y luego empieza el proceso se de validación? No, no en la corte, se entregan en, en, a, la, a la presidencia de la asamblea general, al presidente o a la presidenta en este caso de la asamblea general, la asamblea general remite las firmas para su validación ahí sí por la Corte Electoral va a verificar que se trata de un ciudadano, de que está inscrito, de que de que está en condiciones de, de, de y, y integra naturalmente el registro cívico, siendo así y de alcanzarse las casi 270.000 adhesiones, este porque es el 10% del padrón, nosotros estamos casi llegando a 2.700.000, este, entonces la Corte se pronunciará en ese en ese sentido Y la asamblea general, este, podrá ser un proyecto sustitutivo o no, y ese proyecto se va a plebiscitar en las siguientes elecciones, Es decir en este caso en octubre. Sería. En caso de llegar a un plebiscito, estamos hablando de una única papeleta. en octubre papeleta, del año que viene, perdón, sí, sí. de una única papeleta a diferencia del referéndum que son que son dos. bueno, es así, es una papeleta que se inserta dentro del sobre de, de junto con con el resto de la expresión ciudadana que tiene que ver con la votación. De, de los cargos electivos, este y y es una única papeleta. Lo que no descartamos es que haya otras iniciativas, como ustedes saben, que se están promoviendo de, de reforma constitucionales. Este, si, si fuera así, si hubiera más iniciativas, serían varias las papeletas entre las cuales el ciudadano no tendría que optar, sino Este, ponerlas o no ponerlas en el momento de ejercer el voto. ¿Qué requisitos de identificación requiere la papeleta? La firma y la credencial, nada más, nada. nada de impresión, no impresión de... digital. En este caso no. Muchas gracias. Gracias. Era el ministro de la Corte Electoral eh, José Ignacio Corceniac ratificando entonces cómo es el proceso, la revisión de la de la Corte de la la papeleta entregada hoy, eh, de, digamos los aspectos formales de lo que es gráficamente la papeleta, luego se lo entrega a los promotores. Si no hay ninguna observación para corregir, ya se puede comenzar el proceso de recolección de firmas eh, que llevará a entregar las firmas necesarias en fines de abril del año próximo, como él informaba. Solo se va a requerir Entonces, la firma y la credencial cívica de quienes apoyan esta iniciativa para convocar a un plebiscito, lo ratificaba el ministro Corseniak. Luego de entregar la papeleta en un clima de alegría, como decíamos, al salir de la corte electoral, la delegación que se reunió con los ministros, pudimos conversar con la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina Sosa, la escuchamos. Karina, una valoración de esto, acaban de entregar la papeleta, la, tu primera valoración en medio de la calle acá de la Corte. La primera valoración es que la gente que siempre nos ha acompañado está hoy acá, eh, que por suerte el movimiento sindical pudo resolver por amplia mayoría una cuestión que no solamente es de justicia, sino que también es de necesidad para la gente que más necesita y, y nos arriba también eh, a, a un momento en el que desde distintos sectores que creen que nos están haciendo daño en el sentido de argumentar en contra de esta papeleta que lo que único que la mejor redistribución de la riqueza lo que hacen es eh, fortalecernos reconociendo que hay medio millón de compañeros y compañeras en este país que hoy son pensionistas que ganan por debajo de los 10 mil pesos creo que eso como sociedad nos tiene que hacer reflexionar y por, y por nuestra parte de vuelta es una fortaleza, no una debilidad ¿Qué pasó en la reunión? Digamos, ¿Fue breve? ¿Fue la entrega de la papeleta? La reunión fue muy breve porque hemos hecho todo con muchas responsabilidades desde los inicios hemos tenido compañeros muy comprometidos que habían averiguado muchas cosas, y ya teníamos hasta las circulares de la corte leídas eh, las cartas prontas esto lleva mucho tiempo de discusión eh, en, la, en la opinión pública sobre todo, por lo tanto lo que fue esto, más que nada fue un trámite administrativo, lo importante está acá fuera con la gente que es la que va a acompañar el proceso no Habrás visto que las últimas horas apareció alguna valoración a nivel de economistas respecto a que esto generaría un desequilibrio importante en el equilibrio financiero, digamos, del gobierno y que incluso terminaría perjudicando a los sectores más débiles por los, los movimientos de recursos que de concretarse la reforma eso implicaría. Bueno. Acá hay que detenerse eh, a ver de quién viene y cómo se expresa, en qué datos se han basado para dar semejante información, pero sobre todo y lo más importante para nosotros es decir que esas cifras no son reales, que sí tenemos nuestros propios estudios, que no somos improvisados y que el Pinetet no perdió el juicio. Acá hay una clase obrera consciente y clasista que va a llevar adelante una situación que debe que por este obligación, debe ser el Estado no somos los trabajadores los que tenemos que defender de, de, de, de, del propio poder ejecutivo es el Estado el que tiene que garantizar derechos, nosotros lo que estamos haciendo en un acto de justicia es obligarlos a que lo cumplan. Porque viste que se llega a decir incluso que hasta puede afectar la calificación de deuda de Uruguay lo que está y bueno, el problema ese refiere explícitamente a que durante 27 años se expropiaron los dineros de los trabajadores para cosas que no tenían relación con su jubilación ¿De dónde vendría, tendrían que venir los recursos? Entonces, para mejorar las jubilaciones para los cambios que se necesitan Las políticas públicas como bien dije antes, son políticas de Estado en ese marco bueno, que utilicen la imaginación porque hasta ahora, los únicos que hemos perdido, reforma tras reforma de la seguridad social, hemos sido los y los trabajadores Bien, lo último, ¿se les habló de plazo de la Corte cuando ¿Puede confirmarla? Posiblemente la semana que viene en sesión se estaría resolviendo. ¿Mientras se va a ir ya eh, delineando lo que es la, el inicio de la recolección de firmas? Sí, claro. Estaríamos re, eh, diseñando la el comando de campaña y todo lo que tiene que ver con el plan de, de movilizaciones y, y demás. Muchas gracias, Karina. A ustedes, gracias, como también. siempre. Gracias. Bien, Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, hablando con Radio Centenario a la salida de la entrega de la papeleta en la Corte Electoral. Y vamos a cerrar este repaso de diálogos que mantuvimos en la cuadra de la Corte Electoral con el dirigente del 26 de marzo de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Como decíamos, fue el único junto con Gonzalo Abella, de Unidad Popular, eh, a nivel de dirigentes políticos que pudimos ver. Podría ser que hubiera alguno que se nos escapara al registro, digamos, por la gente que había, la concentración en esa cuadra, pero no registramos ninguno más. Eh, vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Rubio, en este caso hablando con los compañeros del semanario La Juventud, que están... Eh, trabajando en el cierre precisamente de la edición eh, del próximo sábado y esta reflexión mandaba Eduardo Rubio a los compañeros de la juventud. Realmente hoy estamos viviendo una jornada histórica. Después de un largo proceso, más de dos años, de trabajo, de eh, bueno construcción de fuerzas, de enfrentar dificultades, de bueno, de enfrentar también a la mentira, a la desinformación, finalmente hoy la papeleta eh, que nace de, de, un, de un esfuerzo y un trabajo eh, muy, muy consciente de los compañeros de la TCS, desde que, que, que presentaron un proyecto alternativo, que se va consolidando con el MUNDES, y que luego es asumida también por el PICNT, por Fugman, por sindicatos, por comisiones barriales, o sea, realmente una convocatoria desde el campo popular, hoy la papeleta entra a la corte, y se cierra así una etapa prepara de preparación, y ahora nace una etapa de lucha concreta en la calle, yo diría esquina a esquina, manzana a manzana, barrio a barrio, pueblo a pueblo, en la búsqueda de cientos de miles de firmas que sobrepasen las 300.000 que serían suficientes para convocar a este plebiscito que re, que reivindica en su papeleta los derechos de los trabajadores del pueblo. Tres puntos. Eliminar la SAFAP. Subir la jubilación y las pensiones mínimas. Y eh, dejar la edad de retiro en los 60 años con 30 de servicios, son un programa de lucha antineoliberal y de enfrentamiento al modelo, al sistema financiero. Eh, se abre una etapa entonces de recolección de firmas, luego habrá que ir a buscar los votos, y en esta etapa se, se terminaron los simuladores. De un lado vamos a estar quienes defendemos los derechos de los trabajadores, del pueblo, de la justicia social. Del otro lado los que siguen defendiendo los privilegios del capital financiero y la AFAP. Agrego que no no tenemos duda que en torno a esta papeleta se va a conformar una inmensa y poderosa correntada de pueblo que va a ser historia y que nos va a llevar a una gran e histórica victoria popular en el 2024. Primeras reflexiones de Eduardo Rubio, entonces, del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular, tras la entrega de la papeleta, en diálogo con nuestros compañeros de la redacción del semanario La Juventud para la edición de este sábado. Con esto cerramos este repaso, eh, con esta noticia confirmatoria que sigue siendo celebrada en los ámbitos de todo el país, que han venido trabajando para este logro de la presentación de la papelita que va a permitir, una vez eh, aprobada por la Corte, iniciar finalmente la recolección de firmas para cumplir con esa primera etapa en abril y llegar al previsito en defensa de la seguridad social. Nosotros cerramos esta edición de Noticias a la Tarde, esta edición especial, gracias al trabajo de nuestro compañero Gonzalo Isasmendi en controles en estudios allá en 18 y Ejido, Les reiteramos, Fabricio Acosta estará con la información al cierre de la jornada con ustedes luego de la edición nocturna de La Quiniela, luego de las 21 y 35 aproximadamente. Y en cuanto a información, mañana viernes estaremos con las repercusiones con estas y otras noticias temprano en la primera edición de Puesta al Día, seis y media de la mañana y luego en Mañanas de Radio a partir de las 7 y media. Buena jornada para todos.